Este es Cara a Cara, yo soy Alejandro Bermúdez, estoy aquí en Birmingham, Alabama, en la sede central de EWTN y quiero darles una cordialísima bienvenida por estar con nosotros acompañándonos en este programa. Un programa que les confieso aborda uno de los temas que más cerca tengo en el corazón y que creo que vale la pena que nosotros los católicos conozcamos un poquito mejor y apliquemos mejor en su práctica. Gracias ante todo por todos aquellos que nos escriben a nuestra dirección cara a cara y a todos aquellos que nos han hecho llegar sus oraciones, quiero decirles que como siempre les digo, número uno, no podemos responder directamente a los correos que recibimos, entonces cuando nos dicen Alejandro me podrías mandar el texto tal o nos podrías mandar las cosas tal, lamentablemente no podemos hacerlo por el volumen de correo que recibimos, Pero como les he dicho, leo absolutamente cada uno de los correos electrónicos que nos llegan y especial atención prestamos aquí en el equipo de producción de cara a cara aquellas súplicas y peticiones que nos envían, que ponemos a los pies de la Santísima Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo a través de las oraciones del de monasterio de eh, frailes que tenemos aquí en la estación y de las religiosas contemplativas que acompañan a nuestra querida Madre Angélica un poquito más lejos, viviendo en absoluta paz, recogimiento y vida de contemplación y de oración. El tema que quiero abordar es un tema sumamente importante que está tomando, gracias a Dios, pero debe tomar más aún impulso al interior de la Iglesia Católica, que es el tema de la adoración eucarística. Sabemos que es una práctica maravillosa, sabemos que es una práctica que entre quienes son televidentes y radioescuchas de EWTN y de Radio Católica Mundial se cumple con mucha frecuencia, pero creo que si conocemos primero su maravillosa historia a lo largo de la Iglesia, y en segundo lugar la importancia central de su práctica creo que vamos a sentirnos más entusiasmados para seguirla practicando para nuestro bien espiritual para el bien espiritual de la iglesia y nos haremos cada vez mejores y más convincentes y más apelantes y atractivos apóstoles de esta práctica maravillosa de la adoración eucarística como saben ustedes desde que Jesús nuestro Señor proclamó en esta noche última de la última cena, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y luego, repetido por San Pablo, que en esas palabras realmente se actuó lo que se decía, es decir, que el Señor convirtió el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, nosotros los católicos, Y la comunidad cristiana primitiva desde el inicio creyó en la verdad absoluta de esas palabras del Señor. Es decir, que se produce por obra del Espíritu Santo, cada vez que en nombre de Jesucristo, un ministro en nombre de Jesucristo, un ministro ordenado en nombre de Jesucristo, reproduce esas palabras, produce lo que conocemos como transubstanciación. Es decir, Que aunque la materia del de pan y del vino se mantiene, la sustancia cambia, se transforma y se convierte en el verdadero cuerpo de Cristo y en la verdadera sangre de Cristo en el cáliz. Y esta es la manera más sorprendente en la que Jesús quiso quedarse entre nosotros, de tal manera que es lo que llamamos... El más grande de los milagros, los increíbles milagros que podemos recordar desde las fascinantes apariciones marianas y el pienso en el sol danzante de Fátima o milagros de curaciones increíbles, todos, todos palidecen frente al milagro cotidiano que significa que el pan ázimo y que el vino se conviertan en el cuerpo real y la sangre real de nuestro Señor Jesucristo. La creencia en la presencia real en la Eucaristía es algo que nosotros compartimos los católicos con nuestros hermanos ortodoxos, los sismáticos de Oriente, que creen también plenamente en la presencia real. Algunos luteranos, siguiendo a Lutero, no a su sucesor Melanctón, creen en la presencia real pero creen que la presencia real se produce solamente en el momento de la, eh, de la eh, transformación durante la celebración litúrgica. No tienen la práctica de custodiar o preservar el Santísimo Sacramento. El mismo Lutero escribió un tratado sobre el Santísimo Sacramento y la presencia real cuando ya había roto con la Iglesia Católica, ¿no? Nuestros hermanos anglicanos episcopalianos creen también en la presencia real solamente durante la celebración, no tienen la reserva del Santísimo Sacramento como tenemos nosotros, aunque muy pocas y pequeñas comunidades eh, religiosas dentro del mundo del alto anglicanismo eh, creen en la presencia real y practican la adoración, pero son una excepción a la regla. Es en la Iglesia Católica donde nosotros creemos firmemente en la presencia real y en esta práctica que consiste no solamente en aceptar el hecho de la transubstanciación y en acercarnos a recibir dignamente la comunión durante la celebración de la Santa Misa, sino creemos en la presencia del Señor que permanece en las iglesias usualmente marcada con la presencia de la luz roja, la velita encendida, a veces una velita eléctrica que es un poco feo, pero muchas veces una vela real que se consume, y que guarda el símbolo precisamente del de ardor de la fe que va elevándose, rindiendo alabanza al Señor hacia el cielo, y que además practicamos el hecho de la adoración de esta presencia de Jesús en el sacramento. Esta práctica cristiana es especialmente fuerte en la tradición, no digo exclusiva de ninguna manera, toda la iglesia católica, incluyendo nuestros hermanos de oriente, la practica. Pero la adoración eucarística es una práctica que ha tomado una fuerza muy especial en la iglesia que llamamos latina, la iglesia en occidente, a la que pertenecemos la gran cantidad de los católicos que estamos en, en, eh, el, en el mundo occidental, europeo o americano o que han sido evangelizadas por fieles del rito latino, como pueden ser en el sudeste asiático, etc. En la reserva eucarística, en consecuencia, y la práctica de adorar el, la, la, a, al Señor en la eucaristía, es una práctica que se remonta eh, desde los primeros siglos del cristianismo. Ya en el, eh, el, el siglo Cuarto, eh, uno de los grandes padres de la iglesia San Basilio que murió el 379 se relata en su vida en la biografía de San Basilio que él tenía la costumbre de celebrar en su monasterio la eh, Sagrada Eucaristía y partir la Sagrada Eucaristía en tres una parte para consumirla él como consume el sacerdote antes de repartir la comunión un tercio para repartirlo en pedazos relativamente pequeños al resto de la comunidad, que era una comunidad pequeña, y un tercio que según el relato de la biografía se guardaba en una paloma de oro, este probablemente sea la primera descripción de una custodia ¿no? del Santísimo Sacramento, en una paloma de oro que era colgada de unas cadenas delante del altar para la adoración. Entonces ahí tenemos la primera descripción conocida, no significa que sea la primera adoración, pero de la que tenemos registro histórico, esta primera adoración mediados del siglo IV de San Basilio. Sabemos que esta práctica se realizaba en los monasterios, pero el siguiente dato importante que tenemos, donde la adoración eucarística comienza formalmente, se eh, remonta ...al año 1226... ...cuando en Avignon, Francia... El, el, ...el rey... ...Francisco de Francia... ...ordenó la adoración eucarística... ...después de haber ganado una batalla... ...contra los cátaros o albigenses... ...en otros programas se ha hablado de esta herejía... ...la herejía albigense que surgió en Albi, en Francia... Eh, este, eh, generó el movimiento llamado de los cátaros, del griego catarós, que fueron una herejía cristiana que creía exclusivamente en la única pureza del espíritu y en la total maldad, impureza y vileza del cuerpo humano. Entonces ellos decían que, en sus versiones más radicales, que los hombres tenían que dejar de reproducirse para que finalmente todos los seres humanos existentes en el planeta murieran y se convirtieran en espíritus. Obviamente, ante esta visión, una de las características de la herejía cátara o albigense era el desprecio de la parte física de Jesús y, en consecuencia, la negación de que Jesús pudiera estar presente en la Eucaristía. La victoria en esta batalla, porque hubo una sublevación militar de los eh, cátaros gualvigenses fue lo que llevó al rey a que en la eh, hermosa catedral de Orleans, la catedral de la Santa Cruz en Orleans, se realizara la primera exposición del Santísimo Sacramento. Un detalle importante, hermanos, sobre esta hermosa catedral que quiero que ustedes miren aquí en pantalla. Desde 1226 se inició esta adoración y esta adoración siguió sin parar la adoración aquí hasta la Revolución Francesa, o sea, estamos hablando de 1789, siglos de siglos, lamentablemente... El profundo anticlericalismo y anticatolicismo derivó en el ataque de esta catedral, la destrucción del Santísimo Sacramento y se perdió esta continuidad que, quién sabe, habría seguido hasta hoy prácticamente 800 años de adoración continua del Santísimo Sacramento. Él, eh, pero esta, esta práctica ya suscitó una inquietud enorme y el en la vecina Bélgica, en la ciudad de, Le de Lieja, en Bélgica, a finales del siglo XIII, o sea, a finales de este mismo siglo, donde el rey Luis había iniciado la, el, el, la, la adoración en la Catedral de Aviñón, surgió una religiosa que sería una futura santa, Santa Juliana de Montcorniñón. Si ustedes ven en esta imagen muy antigua de la religiosa que se considera se conserva en Lieja, se la representa a ella cargando una custodia, es una de las primeras prácticas de poner en una custodia del Santísimo Sacramento, eh, porque ella recibió una revelación en sus oraciones donde tuvo una visión muy extraña. Eh, orando, el Señor le presenta esta revelación, una luna bellísima que representaba a la iglesia, no recuerden ustedes que la luna en muchas ocasiones ha sido utilizada como eh, representación tanto de la Virgen María como de la iglesia. ¿Por qué? Porque es un astro bello, hermoso, pero que brilla con la luz reflejada del sol, que es el Señor. Entonces, refleja la luz del sol. En su visión, ella vio que la luna parecía brillante con un agujero negro y que la voz interior le decía ese agujero negro es la fiesta de adoración al Santísimo Sacramento que falta en la iglesia. Ella fue donde el obispo, y en diálogo con el obispo de, de entonces, el obispo de Lieja, eh, le explicó esta visión a Monseñor Roberto de Zoret, ¿no? y Monseñor Zoret se quedó profundamente impresionado de esta visión, sabía de la fama de, de, de vida santa, Austera y profundamente espiritual de esta religiosa y eh, se quedó muy impresionada y llamó a quien era arcipreste es decir, uno de los principales asistentes de este obispo que era el eh, sacerdote Jacques Pantaleón tengan en cuenta este dato histórico porque va a ser muy importante para la evolución de la práctica universal de la adoración eucarística este señor Jacques Pantaleón más tarde en la historia se convertiría en Papa, en el Papa Urbano IV, que vamos a ver un poco más adelante como el pontífice que cumpliría un papel fundamental en, en este eh, pasaje y en, este, eh, en esta transición hacia la práctica de la adoración universal. El obispo Roberto eh, de Zoret, decidió convocar a un sínodo diocesano en el año 1246 y llegar como conclusión que a partir del, del próximo año de 1247 se celebrara una, la, la fiesta del Santísimo Sacramento sin una fecha exacta, pero que tuviera un culto público enorme y popular y recuerden que en la Catedral de la Santa Cruz de Orleans La, la asistencia masiva de la gente a adorar al santísimo sacramento fue tal que el obispo del lugar tuvo que establecer turnos, es la primera vez que hay turnos eucarísticos en la historia que se conoce, ¿no? entonces aquí él esperaba la reacción similar, lamentablemente algunos meses antes de la celebración de la fiesta el buen obispo Zoret falleció y no pudo ver la ejecución de su disposición pastoral, Esta, sin embargo, se llevó a cabo con un éxito enorme. Y eh, algunos presbíteros eh, adaptaron algunas de las oraciones de las liturgias de las dos horas y de las misas, unas pequeñas adaptaciones, las primeras propias de una liturgia dedicada al Santísimo Sacramento. Estamos en Bélgica. Algunos sacerdotes de Alemania llegaron a participar de esta devoción, de esta celebración. La primera en una diócesis oficial. Y se quedaron tan conmovidos que llevaron a Alemania y en Alemania comenzaron a multiplicar esta devoción. En consecuencia, en Alemania, curiosamente, esta devoción de adoración al Santísimo Sacramento comenzó a adquirir popularidad poco a poco hasta que llegó un momento en que era casi posible, casi imposible encontrar una diócesis en Alemania. Alemania donde esta fiesta no se celebrara de una eh, forma muy solemne y con gran fruto pastoral con una gran asistencia de la gente a adorar la presencia de Jesús sacramentado El, eh, esta eh, decisión de Mons. Roberto de celebrar la, la fiesta después de la Santísima Trinidad como digo se popularizó mucho En, eh, en, eh, en Alemania, pero aquí es donde viene el gran punto de inflexión que va a llevar a la, eh, al gran estallido, en el sentido eh, hermoso de la palabra, a la gran difusión de la adoración del Santísimo Sacramento en la historia de la Iglesia. ¿Se acuerdan de este archipreste Jacques eh, Pantalón que hemos dicho que se convertiría más adelante en el Papa Urbano IV. Bueno, el Papa Urbano IV, que vemos aquí en pantalla, eh, cuando estaba en Roma, a raíz de una serie de enfermedades que ponían en riesgo la corte papal, decidió en eh, 1264 mover la corte pontificia o sea, él y digamos los principales cardenales, a una ciudad eh, pequeña, muy bella que cualquiera que vaya a Roma en peregrinación debería ir a visitar, que se encuentra cerca al norte de Italia un poquito más arriba en las montañas y en consecuencia por el clima una zona un poquito más protegida de la humedad y de las, enferme y de las enfermedades esta, esta ciudad se llama Orvieto En la ciudad de Orvieto, que está, como digo, un poco al norte de Roma, muy cerca de ella se encuentra otra eh, pequeña ciudad que se llama Bolsena. Y para aquellos que están familiarizados con los milagros eucarísticos más famosos, estos nombres les son absolutamente familiares. Bolsena y Orvieto. ¿Por qué? Porque en eh, 1200 64, alrededor de este mismo año, se produjeron los milagros eucarísticos de Bolsena y Orvieto. Quisiera que, que vean estas imágenes en la pantalla. Lo que ustedes ven en las imágenes tanto de la derecha como de la izquierda son corporales, es decir, este mantel blanco pequeño cuadrado que el sacerdote coloca sobre el altar para depositar allí las formas consagradas, la Eh, la, eh, el, el, el, el santo cáliz y también, por supuesto, la santa hostia. Lo que ven ustedes acá son los, las reliquias aún hoy visibles para quienes visitan Bolsena y Orvieto de este milagro eucarístico sorprendente. ¿En qué consistió este milagro eucarístico? Básicamente, un sacerdote en Bolsena, estaba celebrando la Santa Misa y tuvo dudas de que en la consagración se produjera la transformación que la fe predica y que en consecuencia diera como lugar la presencia real de la Eucaristía. Y lo que sucedió es que en medio de esta duda, cuando el sacerdote deposita la hostia sobre el corporal, la hostia sangra. Y ese sacerdote, obviamente se siente un estado de shock tremendo, derrama una cantidad significativa de sangre, como pueden ver ustedes en estas, en estos eh, corporales que están aún conservados allí, y el milagro es tan chocante, es tan conmovedor, es visto, atestiguado por los fieles que estaban presentes ahí, y deciden que van a Llevar esta, esta, esta reliquia, esta eh, eh, este corporal, como vemos ustedes, en, el, en este relicario, como el que ven ahora en el lado derecho de la pantalla, hasta Orvieto, y deciden hacer esta peregrinación el 19 de junio de 1264. ¿Por qué deciden llevar este de Bolsena, que estaba muy cerca, a Orvieto? Lo deciden llevar porque, como les he dicho, el Papa Urbano IV estaba allí, con su corte. Entonces, estos fieles dijeron, esto tiene que verlo el Papa. Y lo llevan a la parroquia de Orvieto, y en la parroquia de Orvieto, depositan esta custodia y el Santísimo Sacramento, y vuelve a sangrar. Y esa es la razón por la cual, El milagro es conocido como el milagro de Bolsena y Orvieto. El Papa Urbano IV, que como saben ya se había sentido profundamente conmovido cuando era arcipreste Jacques Pantaleón en Lieja, en Bélgica, con esta maravilla y esta revelación que eh, había recibido esta santa religiosa en torno al Santísimo Sacramento, se ve profundamente conmovido y reacciona positivamente cuando estos sacerdotes que han sido testigos del milagro, cuando varios obispos de la zona y sobre todo cuando un, un, una tremenda personalidad del mundo católico de entonces y de la historia, como vamos a ver, Tomás de Aquino le suplican, Santo Padre, por favor instaure usted la fiesta de el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La fiesta que hoy en día nosotros conoceremos como Corpus Christi, del cuerpo de Cristo, o Corpus Domini, cuerpo del Señor, cualquiera de las dos, y que pidió que se establecieran como fiesta universal, es decir, ya no una fiesta que se celebraba en Orleans, en Francia, en la diócesis de, Leji, de, de Lieja, en Bélgica, o en las numerosas diócesis alemanas, casi todas ellas, para poder allí eh, rendir culto y practicar la adoración al Santísimo Sacramento. El Papa se vio absolutamente convencido por este milagro. Dios quiere que esta sea una fiesta universal y que la luna maravillosa de nuestra Santa Madre Iglesia no tenga esa mancha negra de una celebración que falta, que es... La celebración no de la Eucaristía, porque la misa se celebra, la iniciación cristiana de la primera comunión se practicaba, la comunión de los fieles después de la confesión se practicaba, es decir, la Eucaristía se celebraba. Pero esta práctica especial de no solamente consumir al Señor, sino contemplarlo en la custodia eucarística y adorarlo, adorarlo mediante la oración, reconociéndolo como la realidad que es. Dios mismo presente, que no quedó satisfecho con convertirse en hombre no abajándose y abandonando despojándose de sí mismo como dice San Pablo sino que además de despojarse hasta adquirir la condición humana quiso ad adquirir la condición de un objeto, de un pan de un pan para quedarse presente al servicio de la humanidad ¿cómo no podía ser eso objeto de adoración? Aquí es cuando el Papa Urbano IV dice vamos a establecer la fiesta, pero para que esta fiesta sea una solemnidad hay que crearle una liturgia propia y hay que escribir una liturgia propia. Una liturgia que tenga su propio oficio de las horas, es decir, todas las horas litúrgicas, incluyendo las laudes, las vísperas, primeras vísperas, oficio de lectura, completas, horas intermedias, etc., y también una liturgia de la misa propias. ¿Quién va a hacer algo que esté a la, altura, a la altura de una obra de esta envergadura, que tenga la sensibilidad litúrgica para que realice una producción litúrgica, una celebración litúrgica de la magnitud que requería esta fiesta que se concentra en el misterio central de nuestra fe, la presencia real de Jesucristo con nosotros, que cumple de manera tangible y real, no simbólica, no elíptica, sino real la promesa de que va a estar con nosotros todos los días hasta el final de nuestra vida. El Papa Urbano IV encarga esta tarea no a uno sino a dos colosos de la fe colosos de los que vamos a hablar inmediatamente después de este corte no se vayan estamos en cara a cara ya volvemos estamos de vuelta en este programa cara a cara hablando de esta maravillosa hermosísima práctica devocional de la adoración al santísimo sacramento en el corazón de las prácticas espirituales de la iglesia Y nos habíamos quedado de que el Papa Urbano IV había convocado a dos auténticos colosos de la historia de la Iglesia, dos grandes santos fundamentales, para escribir la liturgia, los propios de esta celebración eucarística, de esta fiesta del Corpus Christi. El más grande de los franciscanos desde San Francisco, el gran reformador de la religión de la comunidad franciscana San Buenaventura, que como ven en esta imagen es representado en ese estado místico de adoración al Señor, y vemos también al gran coloso padre de la organización teológica sistemática católica, el gran santo Tomás de Aquino, que como pueden ver en esta imagen se los representa ni más ni menos que con la forma eucarística en el pecho ¿no? y con una custodia cerca de él a ambos el Papa le pide que escriba la liturgia y esto es lo que sucede el Papa recibe primero, recibe las dos juntos recibe primero el, el, el, la copia de, o, de, de la propuesta de oración de Santo Tomás de Aquino y cuando el Papa comienza a leerla en voz alta y comienza a emocionarse La tradición relata que el San Buenaventura, escuchando lo que había escrito Santo Tomás de Aquino, comenzó a romper la suya. Es decir, no sabemos qué, qué, qué escribió San Buenaventura. Él mismo decidió que lo que había escrito Santo Tomás de Aquino era realmente una cúspide teológica hermosa. Ejemplo de uno de los, de los componentes de la oración de, eh, compuesta por Santo Tomás de Aquino. Aquellos que están habituados a la adoración eucarística, yo sé que son muchos de los que nos siguen a través de EWTN y espero que aquellos que no la practican se sientan motivados de corazón a practicarla, reconocen la oración y el canto por excelencia de la adoración eucarística, el tantum ergo. ¿no? Esa canción que va tantum ergo sacramentum veneremum chernui. El tantum ergo Es la parte central de una oración más extensa, convertida en carto gregoriano, de santo Tomás de Aquino que se llama el Pange Lingua. ¿no? Y en consecuencia, cuando nosotros cantamos el Tantum Ergo o lo rezamos, estamos cantando una oración compuesta en el siglo XIII por santo Tomás de Aquino, aprobada con gran emoción y alegría, por el Papa Urbano IV. Esa es la antigüedad, la tradición y la belleza que hemos heredado nosotros de eh, Santo Tomás de Aquino. No es una oración relativamente reciente que alguien hizo en latín, porque simplemente había querido hacerla en latín. En esa época era la manera como se escribía y se celebraba la liturgia, como saben, hasta muy recientemente. De esta manera, eh, el Papa Urbano IV Decide enviar una eh, norma universal para que en todas las iglesias del mundo se celebre la adoración eucarística. Lamentablemente, antes de que esta bula salga, él fallece. Pero muy, muy, eh, su, su inmediato sucesor, el Papa Clemente V, decide que él va a seguir con esta tradición y va a inmediatamente enviar esta bula que el Papa su predecesor había preparado y así llega a todo el mundo esta norma y comienza la práctica de la adoración del Santísimo Sacramento de muchas formas y durante dos siglos y poco más esta va adquiriendo distintas devociones, va adquiriendo distintas formas, distintas celebraciones hasta que comienza a surgir una práctica alentada por un gran santo ni más ni menos que en la famosísima diócesis italiana de Milán, en el norte de Italia. La diócesis del gran San Ambrosio de Milán, uno de los padres de la iglesia, el responsable en buena medida de la conversión del gran San Agustín. Esto había pasado hace mucho tiempo. Pero en esta época estamos hablando nosotros de 1532 se inicia una costumbre muy bella en el famoso Duomo de Milán. Es el nombre de la Catedral de Milán, una catedral colosal. Quienes visitan Milán la pueden ver. Es una eh, catedral con signos góticos externos, pero que tiene un gran domo, ¿no? Y de ahí el nombre, el, el, el, el Duomo, con el nombre con que muchas veces los milaneses la conocen simplemente para referirse a la catedral. Allí comienza una práctica Eh, de celebración de esta eh, devoción conocida como las 40 horas ciertamente en la celebración de las 40 horas tienen una influencia enorme una congregación surgida entonces relativamente nueva para la época era la de los padres barnabitas fundados por un gran santo milanés que es San Antonio María Zacaría ¿no? un gran reformador del presbiterio ...y creador de esta Orden de los Barnabitas... ...esta devoción... ...comienza a celebrarse con el nombre de las 40 horas... ...para muchos y muchas... ...habituadas con la eh, adoración eucarística... ...conocen esta celebración... ...y en qué consistía... ...consistía en iniciar... ...los viernes a las 3 de la tarde... ...turnos eucarísticos... ...en la Catedral de Milán... ...para rezar durante 40 horas que son el número de horas que según la tradición, el Señor Jesús falleció, murió y descendió a los infiernos antes de su resurrección. Es decir, entre su muerte y su resurrección, esas 40 horas de ausencia y que se celebraban con oraciones de súplica por el bien de la Iglesia, por el bien del de Estado, de la Nación, durante 40 horas por turnos. ¿No? El gran santo reformador de la iglesia y gran aplicador del concilio de Trento, San Carlos Borromeo, este gran obispo santo de Milán, decide que esta devoción produce tales frutos espirituales en la iglesia que designa que esta celebración sea replicada a estas 40 horas en todas las parroquias de Milán. Y desde las parroquias de Milán se comienzan a difundir al norte y al sur de Milán, hacia el sur de Italia, a tal punto que esta de de devoción tiene un impacto tremendo en el Papa Clemente VIII. El Papa Clemente VIII decide en 1592 publicar un documento, uno de los raros documentos que en esa época no se publica en Eh, latín sino en italiano titulado 40 ore que en italiano significa como pueden pre presumir 40 horas en las que pide que esta se convierta en una práctica universal, es decir no da una orden, celebrense 40 horas sino publica un documento alentador pastoralmente celebremos esto, miren esta práctica miren qué hermosa, miren los frutos espirituales y anima a toda la iglesia universal a celebrar esta práctica maravillosa de las 40 horas. El Papa Clemente VIII va a tener un eh, sucesor muy importante, el Papa Clemente XIII. Este Papa, eh, Clemente eh, XIII, en eh, 1731, decide que la, esta práctica de, la, de las 40 horas tenga no solamente un aliento por parte de los, eh, los pontífices, sino que además propone una orden, un, un, un orden, o una una forma de celebrar las cuarenta horas, de una manera relativamente meticulosa. Es decir, ofrece, comencemos con la exposición al Santísimo de un sacerdote, con la bendición eucarística. Aquí sería bueno arrodillarse, oración en silencio. Es decir propone todo un esquema que con el uso del tiempo va a irse modificando eh, con sugerencias, propuestas de distintos pontífices. Pero es el primero que prácticamente establece, digamos, un esquema de la forma de celebrar las 40 horas. ¿no? Definitivamente, la iglesia, eh, después de Clemente III, va a decimotercero, perdón, va a encontrar poco a poco numerosas prácticas y devociones en, para promover el, la práctica y la adoración del Santísimo Sacramento. Van a existir y van a surgir comunidades que van a influir enormemente en la expansión de esta devoción. Van a haber grandes santos, eh, grandes centros evangelizadores, monasterios, grupos de laicos... Eh, eh, asociaciones terciarias que van a alentar y promover esta devoción en distintas formas ¿no? pero me parece importante mencionar entre todos estos sin desmedro de otros grandes santos o comunidades o monasterios o personalidades que promovieron incluso laicos, reyes, condes hombres que quisieron que en sus territorios esta devoción adquiriera un peso enorme. Pero no quisiera dejar de mencionar dos grandes santos que han tenido una influencia muy importante en alentar esta devoción especialmente entre los fieles laicos, entre nosotros. Grandes proclamadores, grandes promotores de esta devoción. El primero de ellos es el gran San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso María de Ligorio fue un, un santo importantísimo para la historia de la Iglesia, hermanos. Es mucho más conocido por ser el fundador de los redentoristas, grandes eh, misioneros y grandes promotores de las misiones católicas, en ser además el, eh, San Alfonso María de Ligorio el padre de la teología moral moderna y más, La famosa Universidad Pontificia Alfonsianum, titulada por su nombre Alfonso María de Ligorio, es probablemente de las mejores donde se enseña hoy teología moral. Fue un gran moralista, escribió importantes tratados sobre el tema. Pero el gran tesoro que desde el punto de vista de la adoración eucarística nos lega a San Alfonso María de Ligorio, es este maravilloso texto, este maravilloso libro llamado Visitas al Santísimo Sacramento. Yo creo que las personas que realizan la visita al Santísimo Sacramento conocen este libro. Los quienes no lo conocen les va a ser de una gran ayuda porque él realiza una estructuración de cómo tener una visita al Santísimo Sacramento de una hora. Y organiza oraciones, meditaciones, reflexiones, eh, momentos de silencio, actos de devoción que permiten que un fiel realmente que se quiere introducir en la adoración eucarística cotidiana de una hora, eh, especialmente de lo que llamamos la hora santa, tiene en el San Alfonso María de Ligorio un... un, un eh, Un recurso increíble. Este texto fue publicado originalmente en 1745, pero se ha convertido en el gran acompañante de todos los adoradores eucarísticos. El libro está disponible en una cantidad incontable de idiomas, también en el español. Yo tengo que confesar que para mí San Alfonso María de Ligorio fue fundamental en el inicio de mi devoción eucarística porque como una persona con, como más de una vez he confesado en este programa, con un poco de, de, de eh, deficiencia de, de atención, como una persona hiperactiva, sobre todo cuando era joven y estaba recién en los inicios de mi, de mi compromiso y de, de mi conversión a la iglesia católica, El, el, la adoración eucarística consideraba que era algo muy importante porque reconocía Dios está ahí, voy a hablar con Jesús, cara a cara voy a hablar con Él pero me sentaba y no sabía qué cosa decir obviamente hoy en día el, mi adoración eucarística, mi, mi, mi visita al Santísimo ha cambiado pero han pasado muchísimos años y el gran recurso que, a que yo tengo que agradecer de todo corazón fue este maravilloso de eh, San Alfonso María de Ligorio y de sus visitas al Santísimo un, un, un libro en realidad un devocionario que no puedo dejar de recomendar ardientemente para todos los católicos que quieren eh, ayudarse contar con una, una maravillosa ayuda para completar la hora y para no tener que escuchar las palabras dolorosas de Jesús, no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora, que le dijo a los apóstoles, recuerdan ustedes, en el huerto de Getsemaní. ¿no? Eh, la famosa oración de San Alfonso contiene este párrafo que expresa los objetivos de la adoración eucarística. Y este párrafo es sumamente importante y se los comparto. En la segunda parte de la gran oración con la que concluye cada una de las visitas y dice adoro ahora a tu santísimo corazón y deseo adorarlo por tres fines y acá establece cuáles son los tres fines de la adoración y con las cuales nosotros los católicos debemos acercarnos a adorar al santísimo y dice el primero en acción de gracias por este insigne beneficio gracias señor por quedarte en la santa eucaristía en segundo lugar para resarcirte de todas las injurias que recibes de tus enemigos en este sacramento. No solamente la gente que pasa dentro de la iglesia sin prestar atención que el Santísimo Sacramento está comiendo chicle, hablando en voz alta. En una ocasión, recuerdo, tuve una, un, una pequeña escaramuza con una señora que, eh, una señora muy devota y muy buena, pero que daba de alaridos en la iglesia hablando como si estuviera en una plaza, como si el Señor no estuviera presente ahí, ¿no?, Y la señora quedó un poco ofendida que le dijera, señora, usted hace mal hablando delante del santísimo sacramento, dando de gritos y de temas que no tienen nada que ver, como si estuviera hasta, como si estuviera usted en un mercado. Este no es un mercado, el señor está aquí. Entonces, es como dice, las injurias recibidas de tus enemigos en ese sacramento y finalmente deseando adorarte con esta visita en todos los lugares de la tierra donde estás sacramentado con menos culto y hasta con abandono. Es decir, una oración fundamentalmente reparadora de aquellos lugares donde el Señor no recibe la atención, estando presente no recibe la atención que debería recibir. El siguiente santo que no puedo dejar de mencionar ¿no? y sin desmedro de otros grandes santos que pueden ser favoritos y estimados por muchos devotos, ¿no? no le quiero quitar nada a ningún santo, pero que tuvo un papel muy importante en impulsar la devoción eucarística, es el famoso santo francés San Pedro Julián Eymard. San Pedro Julián Eymard es una, un, un personaje muy eh, curioso. Él eh, fue una vocación tardía por razones de salud, desde joven quiso ser sacerdote, Eh, su padre no lo dejó, él insistió porque tenía solamente dos hermanas, finalmente fue aceptado en el clero diocesano, originalmente rechazado el clero diocesano por razones de salud, o sea que cuando finalmente convenció a su papá, el clero no lo quiso aceptar, su salud mejoró, fue finalmente aceptado dentro del seminario se le asignó una parroquia, en medio del camino descubrió que tenía vocación para la vida consagrada comunitaria, se sumó a los padres maristas, no a los hermanos maristas que eh, no son exactamente de la misma congregación, aunque digamos ambos de origen francés, entre los padres maristas recibe una visión de la necesidad de promover la adoración eucarística porque a pesar de que Francia había sido uno de los grandes centros como hemos visto de, de, del impulso a la devoción eucarística se había enfriado y abandonado mucho y eran años eh, muy difíciles nosotros estamos hablando de eh, una época en la que eh, eh, San Pedro Julián, estamos hablando del siglo XIX la revolución francesa ya tenido un impacto negativo el secularismo es rampante y en consecuencia descubre que el Señor lo llama a fundar una orden terciaria, es decir, de laicos, y aquí está la maravilla de Pedro Julián Aymar, que promueve mucho la oración entre los laicos y la devoción eucarística entre los laicos. Es uno de los pioneros de la involucración de los laicos en la vida de la Iglesia y específicamente en orientar, guiar e incluso animar, presidir, organizar la devoción eucarística. Eh, sus superiores le dicen que esa no es parte del carisma de la congregación y entonces él, con mucha pena, pero consciente del llamado de Dios, decide dejar la congregación y or, eh, comenzar primero esta orden, eh, esta orden de terciarios, de laicos. ¿no? Estos laicos van a, a incluir a un famoso personaje. Ustedes conocerán al famosísimo escultor francés del siglo XIX, eh, Rodin, o Rodin, el famoso autor del Pensador, esa imagen que está así. Rodin era una persona de fe, no practicaba mucho, pero era una persona de fe. Cuando muere su hermana, eh, decide dejar el arte, abandonarlo totalmente, y sumarse a esta eh, orden terciaria De, eh, creada por el, por, por el padre Pedro Julián Eimar. Pedro Julián Eimar se vuelve el, el director espiritual de, eh, de Rodán. Y en la, el discernimiento con Rodán le termina diciendo, tú tienes que volver al arte porque es tu vocación. Hazlo simplemente como un hombre de fe. Rodán va a mantener esta práctica de la visita al Santísimo. Nadie, nadie cuenta esta historia, ¿no es cierto?, del gran artista francés. Bueno, esa es parte de su historia, un gran católico devoto. Y es más, hay una imagen espectacular en bronce de Pedro Julián Eimar, hecha ni más ni menos por Rodán, que es una de las magníficas obras de arte que existen de un hombre eh, canonizado. Pedro Julián Eimar establece unos principios muy importantes. Eh, eh, Que A diferencia de San Alfonso, no escribe un libro, pero escribe múltiples reflexiones y en estas múltiples reflexiones eh, presenta los cuatro propósitos o los cuatro objetivos de la adoración eucarística y dice que cada uno de estos objetivos debería ser motivo de, de meditación de un cuarto de hora, para que un católico que adora al Santísimo Sacramento cumpla la hora meditando estos cuatro objetivos. Y aquí están esos cuatro objetivos. El primero, el primer objetivo es el objetivo de la adoración. Y acá hay una oración que expresa esto en Pedro Julián Eimar. Dice, arrójate a los pies del Cordero con todo tu ser, todas tus facultades y tus obras, y dile al Señor solo a ti el honor y la gloria. El segundo objetivo, además de la adoración, obviamente la adoración es el primero porque es lo primero que debe surgir frente a Dios, es el de acción de gracias. Y la oración de Pedro Julián Eimar, San Pedro Julián Eimar dice: como vemos aquí, la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Jesús Eucarístico da gracias al Padre por nosotros. Él es nuestra acción de gracias. O sea, miren qué hermoso esto de que nosotros podamos reconocer que Él es nuestra acción de gracias. Y que cuando damos gracias a Dios en la Eucaristía, la damos a través de Jesucristo, unidos a Jesucristo, presentándolo al Padre. Esta es nuestra acción de gracias. No las palabras pobres, mezquinas, chiquitas, ignanas, pigmeas que nosotros podemos decir, sino presentándote, oh Padre, al mismo Señor Jesucristo. Siguiente gran tarea o misión es el de la reparación. Tanto daño, tanta eh, eh, eh, eh, maldad realizada contra el Santísimo Sacramento, tanta blasfemia. Y aquí la oración de Pedro Julián Eymar. Debemos movernos al más profundo dolor al considerar la ingratitud, indiferencia e impiedad de la mayoría hacia nuestro Salvador en la Eucaristía. ¿Cuánta gente pasa por los templos todos los días sin detenerse un segundo? No le cuesta nada camino de vuelta al trabajo, al estudio, al, al hogar, tener una iglesia cerca y no entrar para rendirle adoración al Señor. Qué importante es que nosotros reparemos esto diciendo Señor te pedimos perdón, por nuestra propia infidelidad, por nuestra propia indiferencia, por nuestra propia sequedad de corazón, pero también por todos aquellos que te humillan por ignorancia, porque desprecian que seas tan pequeño, porque si te presentaras tonante y, y, e intimidante, todo el mundo vendría a arrodillarte, pero porque te presentas en un pequeño pan ácimo, la gente te desprecia. ¿no? Y finalmente, la otra gran razón, la súplica, Y miren estas hermosas palabras de Pedro Julián Eymard. Dice, no todos pueden predicar al Señor con la boca o trabajar directamente por la conversión de los pecadores, como los misioneros, como los apóstoles, pero todo adorador tiene la misión de María al pie de la cruz, la misión apostólica de la oración a los pies del trono de la gracia. Miren qué maravillosa esta expresión, hermanitos, porque quienes creen que no tienen capacidades apostólicas, la tienen frente al Santísimo Sacramento. No todos tienen facilidad de palabra para poder predicar con la palabra, no todos tienen oportunidad de salir y predicar y eh, eh, desplazarse hacia zonas marginales, campos de apostolado como pueden ser los colegios, las escuelas, las universidades, los clubes, la calle o la jungla, los desiertos, las tierras de misión. Pero todos tenemos una potencialidad apostólica porque la oración es apostolado. Así como el apostolado y la vida tienen que ser hechas oración. Y Pedro Julián Eymar nos señala esta maravilla de poder realizar este acto de apostolado a través de la súplica, pedir, pedir, pedir. Podemos pedir constantemente. Como les decía, la catedral de Nueva Orleans, de la catedral de Orleans, allí de la Santísima Cruz, durante muchos siglos tuvo la presencia eucarística ininterrumpida. En París, el monte Montmartre también fue un lugar donde se adoró al Señor ininterrumpidamente durante años de años, durante eh, eh, décadas, gracias a la práctica de, en París de esta adoración, pero lamentablemente las guerras mundiales eh, paralizaron esto y de ahí se ha retomado de los inicios de los 50. Hasta ahora, la adoración ininterrumpida más larga que se conoce e, y que lleva casi 140 años ininterrumpidas es de las Hermanas Franciscanas de la Adoración Perpetua, una congregación fundada en Alemania, pero que luego se extendió a los Estados Unidos. Estas religiosas, desde el primero de agosto de 1878 a las once de la mañana, iniciaron la adoración eucarística en Mount Alberto, en la ciudad del estado de Indiana, en Estados Unidos, de Mishawaka, es decir, allí... Tenemos nosotros un ejemplo de una práctica que podemos comenzar en cualquiera de nuestros lugares. El Santísimo está presente en todas nuestras iglesias. Y si nosotros podemos lograr animar y motivar ahí donde todavía no existe la adoración ininterrumpida, tomando las medidas de seguridad del caso en nuestras propias parroquias, los frutos para la iglesia van a ser incontables. Gracias por habernos acompañado en esta edición tan especial de su programa Cara a Cara, les agradezco el habernos acompañado y quiero dejarlos como siempre en compañía de la mejor información, la de EWTN. No dejen de escribirnos a cara cara a caraacara.com. Gracias de nuevo por su compañía. Soy Alejandro Bermúdez y hasta la próxima. El Señor los bendiga. Adiós.